De verdad os digo que si no cambiáis y os hacéis semejantes a los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Quien sepa hacerse tan pequeño como un niño, será el más grande en el reino de los cielos. Y quien acoja uno de estos pequeños por causa de mí, me acoge a mí. Pero el que escandalizare a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgasen del cuello una gran piedra de molino y le arrojasen a lo más hondo del mar. ahí del mundo por causa de los escándalos. Porque no puedo por menos de haber escándalos pero hay del hombre que causa el escándalo. Si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalos y tíralos lejos de ti, pues más te vale entrar en la vida eterna manco o cojo que con dos manos y dos pies ser arrojado al fuego eterno.